Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, por supuesto, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis, amigos? Pues bien, ¿y tú cómo andas? Aquí andamos, encerrados, pero contentos y felices. Pues mira, me alegro, eso es guay. Nos eh, preguntamos, eh, seguramente iremos sabiendo con los días, con el paso de las semanas, eh, con el paso de los meses, qué ha pasado con determinada cosa con eh, el coronavirus, con la crisis sanitaria. Nos preguntamos qué está pasando con las misiones espaciales. Pues sí, antes eh, me gustaría hacer un pequeño, una pequeña adenda al personaje que ha tratado Silvia, el Mujeres sí. con Historia, es una mujer importantísima, una científica descomunal y de las que faltan muchísimos muchísimos y a las que hay que apoyar porque muchas se quedan en el camino por esa falta de apoyo a día de hoy estamos hablando del siglo 21 del año 2020 muchas muchas mentes brillantes se quedan en el camino Todavía por esa discriminación que las científicas eh, siguen teniendo a día de hoy. Es es, es algo vergonzoso para la, la humanidad con la necesidad de mentes brillantes que tenemos. Y estoy seguro que si estuvieran con nosotros pues no sé, personajes como Forges o Antonio Mingote, habrían hecho una maravillosa viñeta en el que eh, las estrellas estarían súper contentas porque Margaret está ya con ellas, mm -hmm. sin lugar a dudas. Qué Pues vamos a hablar también de algo relacionado con estrellas y que tiene que ver también con lo que Margaret eh, eh, investigó, ¿no? Que es la, la exploración espacial que pasa con Que necesita gente aquí, que necesita gente que está confinada. Sí, exactamente. Claro. ¿Y, ¿Y qué pasa con la exploración espacial? Porque ¿no? la exploración espacial, tanto la de diferentes eh, servicios eh, de, eh, como la NASA, como la ESA y otros eh, como la JAXA o la CSA, la JAXA es la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, o la ECSA es la Agencia Espacial El canadiense y otras, la italiana, la brasileña, bueno muchas, están, están también un poco sujetas a lo que está ocurriendo y, y evidentemente es el confinamiento y ese, este, um, esta situación que está, se está viviendo a nivel mundial. Pero eh, no es obvio para que se deje eh, algunas misiones un poco eh, paradas, algunas otras sí, y de eso vamos a, a intentar de, desvelar. La Estación Espacial Internacional, la IIS, eh, bueno, es un poco la que está mmm, manifestando algunas eh, fases de mmm, evidentemente la, la estación eh, espacial tiene eh, es eh, la peculiaridad de que Cuando sale, cuando llega un, una, una eh, tripulación, tiene que llegar otra para seguir los experimentos y, y todo lo demás, el aporte de datos que se realiza allí. Hace poquito hemos tenido, han llegado unos cuantos ¿no? que, que han dicho que, <risa> que van a tener que seguir su, su confinamiento aquí en la Tierra. Pero lo que ocurre es que eh, cuando una tripulación va a, a, la, a la ISS, un mes antes ya entra en una fase de confinamiento de cuarentena, evidentemente para no llevar la, eh, eh, y, eh, posibles patógenos desde la tierra allí, entonces ya se, se realiza una cuarentena un mes antes y tienen muy pocos o relativamente pocos eh, visitas, están en un plan especial, por así decirlo, para poder estar allí en, en, la, en la ISS ¿no? y sobre todo lo que hemos dicho no llevar eh, porquería por así decir de aquí a la, a la, a la base eh, está situada la estación espacial internacional como sabéis a unos 400 kilómetros de la Tierra y en ella pues, participan un montón de agencias espaciales la NASA, la ESA la, la, la japonesa también la, la canadiense, la brasileña la italiana y también la agencia la, la corporación espacial rusa que se llama Roscosmos ¿no? de lo que se trata es que poder detectar en ese mes previo a la cuarentena a, la, perdón, a, a, a llegar a la ISS eh, garantizar que no estén enfermos y que no estén incubando ese tipo de enfermedades, lo que ocurre que con esta situación especial estas medidas se están extremando todavía cada vez eh, eh, más, ¿no? Para evitar que concretamente el coronavirus no eh, encuentre alojamiento en la Estación Espacial Internacional. Bueno, es que eso y, ya sería vamos, sería la cacatombe. Sería, oh, fíjate, claro fíjate, llevarlo, <risas> llevar, llevar esa virus al a, a la espacio, es, es, que, es que podría ser, fíjate, ¿no? Entonces, eh, eh, son servicios críticos, todo este tipo de, de servicios, en eh, misiones espaciales y, y satélites y todo esto son, son servicios críticos que tienen que seguir funcionando nos estamos escuchando gracias a, a que los eh, satélites siguen funcionando y a, a día de hoy Todas estas eh, misiones están funcionando fundamentalmente por medio del teletrabajo. Fíjate que la, la, eh, la NASA está trabajando a, aproximadamente eh, con un 75% de sus empleados por teletrabajo. Y la, la Agencia Espacial Europea tiene al, a, casi al 95% de sus trabajadores teletrabajando. Lectura, Pero claro, la lectura ante esto puede ser muy importante. ¿eh? Importantísima, importantísima. Fíjate entre el Sin 75% misiones, y el 90% de las claro. personas que hacen posible que haya naves espaciales y que haya satélites están teletrabajando, con lo cual Exactamente, es posible, fíjate, eso, es posible teletrabajar, claro. si estas, estas investigaciones punteras que están en el espacio, como tú muy bien refieres, eh, están teletrabajando a día de hoy, es un, un trabajo eh, que en el que los desplazamientos eh, son masivos para ir a trabajar, es que se pueden realizar, se pueden hacer perfectamente y, ev y evitar esos eh, desplazamientos masivos que tanto eh, contaminan y tanto eso contribuyen es, al, a, a es, este empeoramiento del cambio de, de, de la de la uh, de, de la tierra bueno hay sí, otras sí, perdona misiones, que si no fuera sí, pero, por eso es una medida que jamás se hubiese, jamás se hubiese tomado jamás nos hubiéramos planteado cuando cuando es posible hacerla, hubiera claro. sido posible hacerla sin tener que llegar eh, eh, tener que vivir esta situación pero bueno de todas eh, estas cosas siempre de todas las experiencias amargas siempre hay se aprenden lecciones y algunas hay que ponerlas en marcha esta sería bueno hacerlo una de ellas ¿no? evitar evitar estos desplazamientos masivos y que ...que son inútiles prácticamente... ...por así decirlo... ¿no? ...evidentemente habría que plantearse... ...que los hogares tendrían que tener... ...una zona de trabajo... ¿eh? ...que muchos hogares no los tenemos... ¿no? ...por así decirlo... ...para uh -huh. no molestarnos con nuestro trabajo... ...el, el desarrollo normal de, de la vida de familia... O, bueno, o, eh, en fin, ...se pero sigue bueno. teletrabajando... ...en la cocina... Sí, ...en sí, la sí, cama... Sí, bueno. Bueno, bueno ...evidentemente exacto. hace falta una oficina... Pero, ...pero no todo el mundo tiene posibilidades... ...exactamente... ¿no? ...bueno, ¿qué ocurre con otras misiones?... bueno Hay eh, la, la misión BepiColombo es eh, una nave que fue lanzada en 2018 y que va rumbo a, a Mercurio. ¿no? Y eh, evidentemente eh, esta sí se ha visto un poco sorprendida por todo esta, este jaleo y eh, estaba, está previsto, estaba previsto que llegara a, a Mercurio en 2025. En, en, lleva unos días o hace un, aproximadamente unos 10 días eh, estuvo orbitando alrededor del Sol a una distancia similar a la, a la de la Tierra ¿no? y eh, evidentemente lo que, lo que eh, está siendo gobernada por así decirlo desde la Tierra con medidas de confinamiento y con estas medidas que hemos eh, comentado eh, eh, anteriormente desde el centro de, eh, Centro Europeo de Operaciones Espaciales que se encuentra en la ciudad de Dar, Dar, a ver si lo digo bien Dar, Darst, a ver Darstad Darstadt, exactamente, Darstadt en, en Alemania. Y desde no ahora están telecomandantes. No lo he hecho mal del todo, ¿no? A la sí. cuarta. Ya ya, <risa> salido, ya. ¿no? <risa> ya, ya, ya. Ya, ya, ya, Yo llegaría a la decimoquinta. Claro. Bueno, pues, eh, pues fíjate que cómo se ha producido el, el acercamiento de Bepicolombo a, a, a, al Sol. Pues eh, ha reducido su velocidad para, eh, para poder modificar su trayectoria para mmm, ser reenviada desde ahí al centro de, al, al centro del sistema para llegar a Mercurio. Y fíjate, lo va a hacer o lo ha hecho, se supone que ya lo ha hecho a partir del día 10 de, de, de, de abril, lo ha hecho gracias a la atracción gravitatoria de la Tierra. Es decir, la hemos mandado de la Tierra hacia el Sol, Y desde el Sol, gracias a la atracción de gravedad que tiene el sol, en, entre el Sol y, en, eh, y la Tierra, gracias a esa fuerza estamos trayendo o, o, o estamos haciendo llevar, eh, conducir la nave de Picolombo hasta Mercurio para allí eh, tener, eh, experimentar y sacar todos los datos que se pretenden de, de Mercurio. Evidentemente hay un contacto diario con estas naves, con este tipo de naves, para controlarlas y para que no se eh, desmadren como, o, o ponerlas en situación. De, de espera como ha, ha sucedido ahora veremos con, con, otras, con otras misiones ¿no? y que, precisamente sobre sí. eso eh, me, me pregunto qué es lo que está pasando estamos hablando de misiones eh, que ya están y que necesitan eh, seguir con la gente teletrabajando, pero aquellas que tenían eh, su fecha de salida en estos en días, en estas semanas, eh, ¿qué está pasando con ellas? Mira, ExoMarx, Exo -Marx eh, en, en ella eh, en, colaboran eh, la agencia europea y la, la agencia rusa que hemos comentado antes, Roscosmos, ¿no? uh -huh. y estaba prevista que eh, saliera eh, para el para ahora para julio de 2020 y el, el mes pasado el 12 de marzo decidieron posponerlo a 2022 no Fue porque claro ya antes de toda esta crisis sanitaria los márgenes de operatividad que tenían para su lanzamiento eran ya demasiado ajustados y había tareas clava, claves que no, no van a poder com eh, eh, completarse con todo con todo digamos la industria incluso la industria aeroespacial también eh, a nivel de fabricación de, de mecanismos etcétera pues también semi paralizada por así decirlo no <coughs> la misión de ExoMars como sabéis era determinada si en algún momento hubo vida en, en Marte y también un poco recorrer y, y, y poder completar la historia de agua en el planeta. Antes habéis hablado de, de en la tertulia de, de, lo, de eh, lo importante que es el agua para saber sí. si hay vida, uh -huh. que ha sido con, con Joseph, ¿no? el hielo, el agua y tal. Y entonces los dispositivos a, a, gordo, a bordo eh, y los ensayos de estos dispositivos, pues se están re, eh, retrasando con todo este follón y para poder Eh, investigar para poder taladrar el subsuelo marciano y con el laboratorio que lleva el rover eh, en el, el laboratorio en miniatura buscar si hay o ha habido alguna forma de vía, por cierto, el rover que llevará esta misión, el, el vehículo que se desplazará por Martes y realizará estas investigaciones se va a llamar, o ya ha sido bautizado como Rosalind Franklin otra investigadora, otra científica sí. británica importantísima también, porque ya bueno, eh, hizo investigaciones importantísimas eh, sobre el ARN, el ADN sobre eh, carbón bueno, una química y cristalógrafa británica importantísima también. Bueno, pues eh, lo, lo que ocurre es que eh, en, en, sabéis eh, en esta misión, el ExoMars comenzó en 2016 cuando se lanzó el satélite para el estudio de gas estraza que ya ha aportado muchísimos datos y en el que hay eh, están por los ingenios el rover, el Curiosity, el famoso Curiosity que, del que tanto hemos hablado y también el, el Insight ¿no? el módulo de aterrizaje que están ya allí en, en, en, suelo, en suelo marcial, evidentemente Estas medidas de distanciamiento eh, eh, eh, originan que hay una falta de personal para manejar los equipos desde la Tierra y lo que han hecho es que los han puesto, han, han hecho que entraran en, mono, en modo seguro ¿no? y hay otra serie de misiones en el sistema solar como la ExoMars TGO, la Mars Express, la Cluster y la Solar Orbiter que han entrado en modo hibernación, es decir, están en eh, esperando y, y algunas ya han vuelto a A, a retomar sus, su envío de datos y demás. Y eh, la NASA lo que está haciendo eh, con el Mars 2020, que es parecido a lo que hace la ESA, pero en, en su programa, el Mars 2000, eh, 2020, en teoría, en un principio, sigue, sigue su cronograma, sigue su momento eh, de lanzamiento, será para el 17 de julio, es lo que esperan, y siguen trabajando, y bueno, de aquí al 17 de julio todavía pueden ocurrir muchas cosas, y que se paralice o se posponga el lanzamiento de esta misión de, de la NASA en el que hay algún que otro instrumento realizado aquí en España en el INTA, en el Centro de Austrobiología Hasta aquí Fronteras del Futuro Javier Sabiano, Javier, gracias Cuídate mucho Un